ha llegado nuestro tiempo, eh, sé que en la madrugada dedicamos aquí en Radio Nacional a viajar por esos mundos del misterio que nos gustan, ya tenemos lista una nueva travesía y como siempre es un placer que nos acompañes y nos ayudes a llenar este espacio en blanco que ahora se abre ante nosotros. Algo que hacemos en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, vuestra casa de todos, tenemos dos horas por delante hasta las 4 las trece en las Islas Canarias para buscar respuestas algo que ya comenzamos con los saludos de Rosa Rodríguez, que pone la voz y produce nuestro programa Natalia Sotillos en la realización, David Martín con sus informes y noticias y quien nos habla, Miguel Blanco, esta noche acompañados de Rubén de Felipe, que ahora controla nuestro mágico sonido y marcasca un placer para todos nosotros estar aquí Y como siempre, nuestros canales de comunicación se abren. Eh, hay cinco premios, cinco regalos para agradeceros esa fidelidad que tenéis hacia nosotros. Nuestro muro de Facebook, buscas Espacio en Blanco. y estamos con saludos para todos los que estáis ahí. Ya está abierto el muro. El teléfono de llamada gratuita 900-137-137 y el email espacionblanco arroba rtv punto es. Gracias a todos los que nos escucháis desde fuera de España, cada vez más cantidad de personas desde los cinco rincones, cuatro rincones o cinco de este planeta a través de la radio online, de Radio Nacional, y a todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio y de esta casa. Y si os dicen si escucháis el programa, estamos en ese periodo de EGM, decís que escucha el espacio en blanco aquí en Radio Nacional favor. Y esta noche vamos con muchos temas. Este es un avance preparado. Nos vamos a viaje a conocer un pueblo de leyenda. Esta semana queremos penetrar en el secreto de unos pueblos no humanos que han existido en la historia de la humanidad. Queremos saltar la barrera hacia el otro mundo y conocer, consultar a sus pobladores, los muertos. Queremos viajar hasta el otro mundo, justo hasta las islas lejanas, hasta las colinas bajo la Tierra. Allí donde viven las diosas triples, se puede acceder a las visiones más claras del más allá volamos hacia el mundo de las leyendas y las tradiciones de una nación la nación celta y seguiremos sus huellas en la tierra para tratar de conocer algo más de su mundo Y habrá mucho más un viaje hacia un mundo de leyendas y mitos está listo prepárate para descubrirlos Me ha gustado mucho este avance, Miguel. Buenas madrugadas. Y, ¿Cómo estás? Y es un placer, como decías, para todos nosotros estar aquí, para mí también. Y... Para mí, para mí que estés aquí. Eh, Ana B. Nieto, ¿de dónde viene? Pues de Belén. Ana B. Nieto. <risa> así, de, eh, así de poco misterioso. <risa> déjame que cuente un poco tu historia. Venía en un avión de, de, del Cairo, a mirada había sentado un señor, no sé cómo llevaba este libro... Eh, no sé cómo empezamos a hablar y le pregunto de qué va el libro, me dice Tradiciones Celtas y dije, quiero conocer a la autora hay que saludarle, David, que seguramente bueno, está eh, en Bruselas pero ahora está en, en Addis Abeba en Etiopía, sí. seguramente escuchará este programa como mucha otra gente desde fuera de España saludos David y por tu culpa está aquí Ana sí. escritora de Dicen de tiene un talento descomunal, autora como digo de La Huella Blanca, eh, has estudiado mucho las leyendas y los mitos y ritos de los celtas, de una parte de los celtas, y e hiciste comunicación audiovisual también. Sí, sí, eh, esa es la, la carrera que yo hice, luego tiempo después eh, es cuando ya emprendí el proyecto de, de escribir. Eh, estos libros, porque bueno en realidad son tres mm. eh, y, y bueno, pues aparte del tiempo que me llevó la documentación Que, que fue bastante, el tiempo que dediqué a escribirlos Pues estuve viviendo en Irlanda un año y, y eso también me ayudó un poco a, mm. a profundizar ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde te viene esta historia? ¿Viste El Señor de los Anillos o qué película fue la que te influyó? <risa> bueno, desde pequeña desde pequeña eh, la pasión por Irlanda ha estado muy presente, eh, a través de la música, a través del cine, los paisajes, había una conexión especial desde siempre. Eh, y luego también pues el tema de la mitología... Eh, me atraía mucho, no solo la irlandesa, sino la, eh, no solo la céltica, sino sino de otros de otros lugares. Pues mm. ha, ha habido una pasión desde que soy pequeña por, por la mitología comparada. Y, y bueno, pues sí, tenía, tenía ganas de, de incluir Irlanda en, <ríe> en mi primera obra. Yo andaba buscando, andaba buscando a alguien que nos pudiera contar cosas de los celtas y yo te agradezco que estés aquí. Como tenemos muy poco tiempo hay mucho que contar, nos vamos con nuestra primera introducción a conocer a ese pueblo... ¿De los Númanos no se llamaba o no, no? No tiene nada que ver No, no, no. Es una historia de tu libro, ¿no? Es otra historia. La has de tu libro. vale Luego me la cuentas Esta noche queremos conocer a un pueblo Que ha sembrado de leyendas La imaginación de todo Occidente Los celtas Originarios de Asia, los celtas se extienden en progresivas migraciones por toda Europa. Primero, ocuparon el norte y centro para irse desplegando en su carrera hacia Occidente, que les llevaría a las islas británicas, norte de Francia, Suiza y norte de Italia, para terminar en su progresión occidental en la península ibérica. Alrededor del siglo IV a.C. fueron desplazados del centro y norte de Europa a consecuencia de las llegadas de otros pueblos, los pueblos germánicos. Iniciada en la Edad de Bronce y consolidada durante la primera mitad de la Edad de Hierro, nace la cultura de Hallstatt. La cultura del Aten, desarrollada en la segunda mitad de la Edad de Hierro, marca la progresión y el esplendor de la cultura celta que finalizaría trágicamente con la invasión romana. Los pueblos celtas, de raíz indoeuropea, han atravesado toda Europa en el primer milenio antes de nuestra era, dejando huellas duraderas en los pueblos autóctonos que los celtas organizaban. Con ellos llegaron los secretos del hierro... ...la lengua gala en el caso de la Bretaña francesa... ...y entre otros aportes culturales de gran valor... ...una nueva religión... ...el druidismo. Conozcamos algo más de la historia... ...de este pueblo mítico. Ahí está esa primera introducción... Eh, se puede hablar de, de los celtas así a nivel general, de dónde vienen, de dónde surgen, cuál es el origen. Bueno, a mí me parece que el resumen que habéis hecho ha sido estupendo, no os habéis dejado nada y efectivamente pues es eh, es una de las ramas eh, indoeuropeas y eh, vienen exactamente de ahí de, de la se central como como decíais eh, y entonces esa rama en concreto luego pues pues se divide no porque a la hora de hablar de celtas pues eh, ha, hablamos de muchos pueblos celtas realmente uh -huh. no eh, ha habido mucha controversia incluso con el término Y, y al final, pues, los expertos se han decidido por, por un criterio lingüístico, ¿no?, a la hora de clasificarlos, porque culturas celtas, en, en términos materiales, hay muchas, ¿no?, están las... Eh, están los, los pueblos celtas de, del centro de Europa, están los celtas eh, que conocemos de la Galia y, y de aquí de la propia España y luego están los celtas de las Islas Británicas, ¿no? que muchas veces ni siquiera coincide la cultura material en el tiempo. Unos se desarrollan antes, otros se desarrollan más tarde y los irlandeses en concreto son el, el último bastión, el que está mm. más alejado de... De, del resto de, de, de los países y entonces pues el aislamiento favorece que los romanos no consigan no consigan llegar y, y, y que ellos mantengan un poco más en el tiempo esa, esa cultura viva sin, sin ninguna influencia ¿no? de qué tiempo estamos hablando del siglo IV antes de cristo Eh, del siglo V, se considera la Edad de Hierro en Irlanda, siglo V antes de Cristo hasta siglo V después de Cristo son 10 mm. siglos, pero eso en concreto en Irlanda, la Edad del Hierro pues se va desarrollando eh, en el tiempo de manera distinta según el país del que hablamos y por lo tanto la cultura celta pues eh, tiene sus esplendores en cada país en un momento diferente ¿no? ya yeah. ¿Y eran esos bárbaros del norte que así se referían a ellos o no es un pueblo bárbaro el pueblo de los celtas? Hombre, eh, los romanos eh, siempre tienen su perspectiva y, y todo lo que hablan de, de los demás pues está contaminado por, la, por las ansias de conquista y de expansión. ¿no? Eh, los celtas tenían su cultura, una cultura desarrollada, eh, se ve perfectamente en el registro arqueológico y eh, pues eh, el, el, el, el avance que tenían en la metalurgia el uso del caballo el uso de la rueda pues fueron fueron pioneros en muchas cosas y los carros de, de, que tenían de batalla eh, y entonces pues eh, y ellos desarrollaron mucho eh, también la parte no material no la que no vemos en el registro arqueológico pero conocemos Por, por otras fuentes eh, y, y en el caso de irlanda en concreto lo conocemos por fuentes medievales por fuentes cristianas porque los celtas no escribían entonces pero ¿No tenían escritura no tenían escritura no no hay no hay no conservamos nada escrito entonces pues Eh, lo que sabemos pues es por las fuentes romanas que ya te digo muchas no son muy fidedignas eh, pero en el caso de Irlanda en concreto tuvimos la suerte de que los monjes mucha de la tradición que había la tradición oral la pusieron por escrito aunque aunque se trataba de historias paganas de las sagas irlandesas medievales son profundamente paganas pues eh, los monjes las respetan y, y, y, aún, y con un detalle que que yo creo que no tiene paralelo en, en, en otros sitios, ¿no? dices como gente que era profundamente cristiana estaba escribiendo estas cosas uh -huh. no eh, historias de adulterios de, de, de parricidios cosas muy fuertes no la metodología es así es así de radical y de salvaje no y ellos la, la consiguieron transmitir con, con una fidelidad y un detalle y un sentido del humor eh, que, que es un placer realmente leer leer esas sagas leer esos esos cuentos y Y ya te digo estamos hablando a lo mejor del siglo VII, VIII, IX, que es puro cristianismo ya y, y bueno, es sorprendente. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar con Miguel Blanco. ¿Cómo era la forma en la que estaba organizada la sociedad? ¿Había reyes? ¿Había nobles? ¿Había campesinos como siempre? ¿Gente que trabajaba y los demás vivían? Claro, sí, hay una hay una eh, división en tres partes. Eh, Dumézil consiguió eh, concretar muy bien eh, cómo estaba dividida y había pues eh, la, la clase sacerdotal, la clase más alta... Eh, ...luego la clase guerrera y luego la clase productiva, la clase que, que se ocupa de la economía, ¿no? Uh -huh. Y esto es común a, a otros pueblos indoeuropeos, se ve, por ejemplo, muy bien en las castas eh, que tienen en la India... Eh, ...lo vemos representado perfectamente y además se refleja eh, también en el registro mitológico... ...o sea, cuando hablamos de las diosas triples, que hablaremos un poco más sí. adelante... Eh, hablamos de, de los tres rostros de las diosas triples el, el que se encarga de la soberanía que es el que pues se encarga de la autoridad y de la clase sacerdotal del conocimiento eh, el que habla de la guerra que es el que inspira a los guerreros y luego el de la fertilidad que es el que se ocupa del de, campo del campo de, de del trabajar, campo uh -huh. de, de trabajar y, y de los oficios en general no y luego en, en la India en concreto tenemos una casta más que es la de los esclavos, que se es como los pies, ¿no? Así como la cabeza es los sacerdotes, los brahmanes ahí en, en India, el pecho, el corazón es el de los guerreros, las piernas para trabajar eh, son las de los campesinos y los pies, en el caso de la India, son los esclavos que sostienen mm. todo lo demás, ¿no? todo el resto estructura. ¿Y por encima de Dios el rey? El rey está eh, en la parte de la cabeza porque la parte de la cabeza la soberanía y la autoridad es formar uno mismo con el con el con la clase sacerdotal con los druidas. Entonces, el rey es una figura sacra en sí misma. Luego explicaremos un poco más mm. cuáles son sus funciones y Había reina también. Sí, había reinas más bien porque mm. <risa> los celtas eran polígamos y en concreto hay muchas historias y muchos registros que, que testifican que que todo el que podía permitírselo, las clases nobles desde luego, y los reyes por supuesto, tenían más de una esposa, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, muchas veces eh, aprovechaban también para hacer matrimonios políticos, mantener alianzas claro. y tal. Dime una cosa, ¿cómo eran? ¿Dónde vivían? ¿Era un poblado, cagallas de paja o construían con piedra allá? Pues mira eh, aquí en la parte continental tenemos la, los castros y tenemos la ososo pida en, en concreto eh, y, y son como poblados pues como los que estamos acostumbrados a ver cuando cuando hablamos de los celtas no pero en, en irlanda está demostrado que no existía ese tipo de aldeas Eh, y, y eran granjas aisladas, o sea, que, que en medio del territorio había granjas aisladas y, y luego, pues, eh, todas ellas se agrupaban en un túa, eh, que es un reino, en realidad, reino o, o tribu, uh -huh. pero reino es la, la traducción más literal. Físicamente, ¿cómo eran? ¿Altos y Rubios? ¿Cómo se, si de alguna manera, se definía la idea que...? a mí me daban me dieron en el colegio. Según las descripciones de la poesía que se han conservado y de los relatos que se han conservado, había los había rubios, los había pelirrojos, los había morenos, pero en concreto el ideal de belleza eh para las mujeres aparece mucho el rubio para los hombres mmm, se ha visto que el moreno eh, pues en alguna descripción de los héroes se, se, se ensalzan mucho los rizos morenos que tenía y tal, como uh -huh. como un símbolo de, de que no había tantos ¿no? de que no había tantos morenos entonces pues pero en concreto los ojos sí que sí que se el término en irlandés es glas que es verde azulado, el, el glas en realidad es el, el color del mar para los uh -huh. irlandeses y entonces pues tiene tonos grises tiene tonos azulados, tiene tonos verdes eso Es un color muy bonito porque es un color indefinido ¿Y la mujer tenía un papel importante en, el, en la sociedad? Las mujeres tenían un papel bastante importante Se ha llegado a exagerar un poco eh, en, en este sentido ¿no? eh, Tenemos la, la visión de Boudica, la, la reina guerrera allí en Britania Eh, no todas las mujeres eran guerreras sino todas eran reinas no pero sí que está demostrado que había eh, mujeres que eran druidas, que había mujeres eh, en el oficio poético que había mujeres que eran jueces lo que pasa es que en ¿no? La, los textos legales al final los estudias en profundidad y te das cuenta de que cuando no había un heredero masculino, por ejemplo entonces pues sí, la tradición pasa a la mujer, o sea que realmente no son casos tan tan tan comunes, mm -hmm. o sea sí que existen, no está prohibido pero no es tan común 2 y 25 y 26 una y 26 en las Islas Canarias 900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis preguntar acerca de los celtas el tema que esta noche estamos tratando tras esa segunda introducción seguimos con ello espacio en blanco una puerta abierta hacia lo desconocido entra con nosotros todas las madrugadas de sábados en Radio Nacional Una de las aportaciones del mundo celta es su religión, el druidismo, y con ella los druidas. Los druidas se integran en la naturaleza para descubrir sus secretos. Conocen las plantas que curan, la astrología, la importancia de las relaciones entre el hombre y el cosmos. La religión celta está fundada desde entonces... ...en la búsqueda de la armonía entre el hombre y la naturaleza... ...una filosofía que se adapta a la realidad... ...lo que supone la búsqueda de la comunión con la naturaleza... ...y el conocimiento de su funcionamiento. En la jerarquía social... ...los druidas eran los sacerdotes de los celtas... ...no formaban una casta hereditaria... ...dado que cualquiera podía iniciarse como druida. Su enseñanza se componía de tres mandamientos. La primera, obediencia a las leyes divinas... ...siendo Dios considerado como inteligencia cósmica. La segunda, el interés por el bienestar del medio social... ...es decir de la humanidad y del clan y la tercera la asunción con valentía de todos los embates de la vida es decir ser estoicos tener una filosofía de vida conozcamos algo más de los secretos de estos druidas Empiezan a llegar las preguntas. Hay una que te tengo que hacer ahora. Si los celtas no escribían, ¿cómo ha llegado hasta nuestros días su historia, cultura y costumbres? Pues todo ha llegado a, a través de la tradición oral, porque las las escuelas poéticas y la y la, y la transmisión oral era importantísima. Entonces, eh, pasaban años eh al principio eran los druidas los que lo hacían, pero luego, eh, a medida que pasa el tiempo, pues se dividen en ramas, ¿no? En la clase, eh, digamos, sabia se divide en ramas y entonces son los poetas y, y los encargados de la genealogía los que se encargan de incluso los bardos a un nivel menor, Ajá. son los que se encargan de transmitir todas esas historias y de transmitirlas lo más fidedignas posible. El entrenamiento de la memoria llevaba años, eh, los exámenes consistían en conocer X número de, de historias para acceder al siguiente grado, porque iba por grados, y ya cuando llegabas al último grado, que era el grado de Ollam, Pues, pues tenías que conocer como 365 historias. Era increíble. Entonces la, la, el entrenamiento de la memoria era fundamental uh -huh. y, y, y, y a través de esa tradición oral pues es como se han ido contando y contando y contando y, y nos han llegado pues, pues rasgos... ...que son muy antiguos... ¿no? ...que son de, de mitos muy antiguos... Que, ...que realmente se han visto en otras culturas... ...y que si no hubiera sido tan fidedigna... ...la, tra la transmisión... ...no nos podrían haber llegado... Uh -huh. ...en el registro escrito tan tan de detalladamente. ¿no? Hablábamos en esa introducción de los... Eh, ...druidas... ...¿quiénes son exactamente los druidas? Pues los druidas son esa... ...esa clase sacerdotal... ...de la, de la que hemos hablado al principio... ...a la hora de... ...de dividir la, la sociedad en tres partes... Eh, como decíamos Igual que la cultura celta Tiene distintos rasgos Según el país desde el, del que hablamos Los druidas también los tienen Los druidas irlandeses No son exactamente los mismos Que los de los galos No tenemos ninguna referencia sobre el muérdago Y las hoces de oro por ejemplo no Es diferente Entonces eh, también es verdad que, que los monjes De los que hablábamos antes Que, que transmitieron la cultura no hablaban en ese sobre sobre los druidas, era mm. una gente a la que preferían Exacto. dejar de lado e incluso algunos de sus rituales fueron prohibidos pues porque sí que hubo confrontaciones a nivel religioso. Hacían magia ellos. O, o utilizaban la magia. Había rituales y sobre todo son rituales a través de la palabra, ¿no? Está muy está muy muy estudiado el poder que le concedían a la palabra. Eh, a través de la palabra pensaban que se podía Eh, incluso matar a una persona no los ¿Ah? satiristas eran eh, personas muy valoradas dentro de las escuelas, Satir satiristas sí, no. dentro de la escuela poética que es una rama una ramificación de, de la clase esa letrada de la que letrada entre comillas pero sabia no eh, los poetas son una ramificación y los satiristas son otra ramificación no y, y se les tenía mucho respeto y eran muy valorados en las cortes se les pagaba mucho dinero Eh... Bueno, en realidad dinero no, son bienes, porque ahí no existía el dinero como tal, era trueque todo el tiempo, ¿no? Pero pero era un, un puesto prestigioso, porque se pensaba que a través de la palabra se podía eh, provocar enfermedades y, y provocar incluso la muerte mm. y todo tipo de desgracias, ¿no? Entonces, lo, lo, las, lo que trae, tenemos eh, relativo a la magia de los druidas pues son las palabras sobre todo de los rituales, Eh, de los rituales relacionados con la fiesta del fuego de, Bel de Beltín, por ejemplo o, o pues los rituales relacionados con, con, con los augurios con, con provocar un mal en, en otra persona uh -huh. eh, Entonces pues a través de la palabra es como como vemos ese efecto mágico yeah. Nos preguntan algunos oyentes si tiene relación el druidismo con la religión wicca Yo no le he visto ninguna en el contexto vale. que yo he estudiado. La idea de que tenemos en un druida era es el mago, el mago Berlín o ese tipo de, era eso? O, o... Yo concibo uh, más uh, desde luego en mi en mi libro los, los trato más bien como chamanes, no una una cosa eh, ellos lo que lo que están sobre todo muy muy ocupados es de mantener las buenas relaciones con el otro mundo y con los dioses. Uh -huh. Esa es su principal Eh, misión y en concreto en las cortes son muy apreciados cada cada rey tiene uno o más druidas dependiendo de lo grande que sea su reino y sobre todo tiene un druida hola, un druida supremo que es su mayor consejero, ¿no? Ellos se encargan de dirigir los sacrificios animales, de mantener las buenas relaciones con el otro mundo, dirigir los festivales, que las cosas sean correctamente porque Eh, se piensa que si tú no ejecutas... el ritual correctamente entras en malas relaciones con el otro mundo y eso es algo que no que no se quiere hacer entonces pues pues bueno la religión está presente en los partos las mujeres tienen unos lugares al aire libre en irlanda donde donde son como territorios donde ellas eh, digamos que van a encontrarse con, con el otro mundo para traer al niño ¿no? para el lugar de parto eh, conducción de funerales asesoramiento del rey augurios a la hora de emprender una batalla Eh, el, el poner los, las prohibiciones a los reyes los reyes tienen unos tabúes que se les imponen al principio del reinado y que no los pueden quebrantar y entonces pues el druida es el que tiene que imponer esos tabúes la protección del rey en los en los festivales se, hay baños rituales en agua o, o se pasa el ganado a través del fuego los caballos del rey hay que bañarlos también de una forma especial todo de todo eso se tiene que encargar el druida y de que se haga bien Hemos hablado de la muerte y del mundo más allá que quiero entrar en ello, pero ¿los druidas hacían sacrificios humanos? En alguna parte he leído que, que sí había sacrificios. Eh, en el contexto... Perdón, no los druidas, los celtas me refiero. Los celtas, sí, porque los druidas en realidad eh, en Irlanda no. Eh, uh -huh. Es posible que condujeran sacrificios humanos en... Eh, en, en épocas anteriores y en el centro de Europa pero en Irlanda no son ellos los que los que realizan los sacrificios humanos los sacrificios humanos que encontramos en Irlanda siempre están en un contexto de cambio de regente y, y los que lo ejecutan son los propios reyes que van a comenzar el reinado entonces eh siempre se ellos tienen que escoger una, una figura que normalmente es un rival dinástico dentro de la propia familia o, o de otra familia noble y entonces a esa persona se le ejecuta en el lugar del rey Un o sea, noble Un noble Entonces, eh, esto sabemos porque se han encontrado unas momias eh, en las ciénagas irlandesas que ahora están en exposición en el Museo Nacional de Irlanda Y, y esas momias se han estudiado en ese contexto de, de, del sacrificio de, de la regencia, ¿no? Mm. Eh, se hace en sustitución al propio rey, que, que en teoría se tiene que sacrificar por el pueblo, es un gesto, eh, y se deposita en los cuerpos en, en zona fronteriza, en ciénagas fronterizas mm. del reino, ¿no? Eh, Se sabe que son nobles porque las manos están cuidadas, están con manicura, tienen unos peinados, se han encontrado restos de resina en el pelo, resina de pino importada de Francia, se sabe que son personas... Gente cuidada, ¿no? que ja... haya trabajado poco la tierra. Claro, son gente de, de, la, de la parte alta de la sociedad. Más preguntas que ¿cómo era la relación con el otro mundo? ¿Creían que había un mundo, una vida después de esta? Por supuesto, los celtas creen en la reencarnación. Sí. Sí. Enterraban o incineraban a sus muertos. Sus... Dependiendo de la zona eh, hay de todo. En el caso de en el caso de Irlanda eh, se han encontrado de las dos, pero por ejemplo, los guerreros los entierran de una manera especial, los entierran de pie con sus armas. Y, y en la saga se hace referencia a este tipo de enterramiento en concreto o sea que, que bueno dependiendo de, de la zona y dependiendo de la etapa te encuentras esos tipos de enterramiento en, hay un, un enterramiento muy espectacular que es el enterramiento de carros que se produce en, en la cultura de Hasta, en la parte de Austria, por ejemplo, en la en Centro Europa, que se entierra a, a las personas con su carro ¿Sí? y con todo el ajuar y y encuentras el carro con la con las personas dentro tumbadas y, y, el, y el ajuar completo. Mm -hmm. Preguntan los oyentes si los eh, celtas tenían algún árbol, veneraban algún árbol en particular. Pues eh Hay árboles que, que que se clasifican en, en el medievo, el, encontramos el registro de, de árboles que se clasifican como los nobles del bosque, ¿no? Eh, aparte de que las letras ogan, muchas de ellas tienen nombres de árboles, pero el roble, el tejo, son árboles que son especialmente queridos por los celtas, el avellano, el abedul... Y eso aparece en todas las culturas celtas. Eso sí es común, eso, mm. eso sí es pancéltico. Eh, ¿Se comunicaban con los muertos una vez que habían fallecido? ¿Había algún tipo de conexión con ellos? El culto a los ancestros es importantísimo... Eh, se les da prioridad en el calendario y en, y en el día, por ejemplo, para los celtas la noche es el comienzo de la jornada. ¿La noche? La noche, porque los ancestros tienen prioridad, ellos tienen el sol primero, entonces la noche es el comienzo del día. Igualmente, en invierno es cuando comienza el año. Nuestro Halloween actual es el año nuevo celta. El Samhain. El Samhain, y allí es, es donde ellos tienen el sol, donde los muertos tienen el sol. Nosotros no lo tenemos, nosotros tenemos el frío y la oscuridad. Y esa es la primera mitad del año. Eh, cuando llegamos a mayo, en la fiesta de mayo se llamaba el tin, la fiesta del fuego, pero también se llama primera mitad, porque ha pasado la mitad del año. Y entonces ellos siempre priorizan a los ancestros. Y justo en el, en el Samayn es cuando se difuminan las fronteras entre el otro mundo y el nuestro. Y, y entonces eh, hay todo tipo de encuentros, ¿no? puede Están por un lado los, los seres no humanos, como como hablábamos antes, que son el pueblo de los Shí. Hay, hay una doble tradición. En, en el otro mundo celta viene, por un lado, la tradición de los Shí, la tradición mitológica, que eran en, en principio los dioses que fueron desterrados bajo tierra, porque en el caso de, de los irlandeses ellos eh, ponen a los dioses bajo tierra y ellos se quedan con la tierra. Sí. Y es, por un lado, los Shi, las criaturas, que luego se convierten en las hadas, los dioses desterrados, y por otro, los ancestros, los muertos. Entonces, esas dos tradiciones se funden y ahí tenemos el, el otro mundo celta, ¿no? Donde donde pues las criaturas y los muertos conviven y, y, y cuando llegas a Main, pues pues se junta todo, ¿no? Es, es una barbaridad. ¿Las colinas bajo tierra o qué es? Eh, las colinas son... Para ellos, debajo de las colinas más importantes, que son las cinco capitales de Irlanda, de la Irlanda antigua, eh, son eh, la parte de arriba de de, re, de reinos, de, de los Shi, muy importantes. O sea, debajo de esas cinco colinas hay reinos de, la, de las hadas, de las que luego son las hadas, que son estas criaturas que te, que te estoy hablando. Y, y para ellos, el otro mundo es son los lugares que no son accesibles para, para el ser humano, para nosotros. Eh, el lo que está bajo tierra, pero también las islas lejanas. Mm y eh, zonas que no que no podemos que no podemos alcanzar ¿no? Yeah. y hay algún método como utilizan los chamanes de poder ir a sus lugares a través de plantas de poder se intenta pócimas? se intenta pero dice la leyenda que cada vez que intenta excavar una colina al día siguiente reaparece toda toda la tierra y vuelve a estar tapada mucha gente eh, artista que son artistas eh, que eran artistas en el medievo eh, músicos poetas ellos son los primeros que intentan cruzar la frontera porque se cree que los sí tienen un un conocimiento y los ancetos tienen un conocimiento especial de las artes y entonces pues pues son los primeros que están eh, deseando ser llevado por por uno de estos seres al otro mundo y hay hay viajes al otro mundo narrados en la literatura irlandesa tanto a las islas del otro mundo los sin hay un género en concreto que narra los viajes a las islas de, del otro mundo y, y luego pues pues sí, los los viajes bajo tierra los, los encuentros entre los Xi y los seres humanos son muy frecuentes hoy solamente tiene un, es un tema muy extenso vamos a <risa> dar unos cuantos datos te voy a pedir que vuelvas a otra vez al programa 2 y 42, 1 y 42 en las Islas Canarias damos un paso más y hablamos de las diosas y los dioses ¿te parece? fenomenal en el pasado Solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. No es posible hablar de los celtas sin hablar de sus dioses. Los celtas eran un pueblo politeísta. Creían en muchos dioses, sin dar excesiva importancia a alguno en particular. Sin embargo, cada dios juega un rol en el panteón reflejando en gran medida la historia de los pueblos que lo crearon y la naturaleza que los rodeaba. Los celtas eran tribales por naturaleza y asimismo lo eran sus dioses. De esta forma nos encontramos con que cada tribu podía dar un nombre diferente a los dioses de un mismo panteón. Los druidas pensaban que todos descendían del dios de los muertos, Don en gaélico, que significa el oscuro, el Dis Pater que decían los romanos. Pero el título de gran padre se reserva en este idioma gaélico para el Dagda, el buen dios. Lugus es el dios supremo, también conocido como Lugh en gaélico. ...y como Yey en galés. Se le adoraba como dios solar... ...y protector de la fertilidad y la curación... ...y su símbolo era una rueda. En la mitología céltica... ...priman las historias respecto a los Tuata de Danán... ...los hijos de la diosa Danú... La diosa madre, representada por el río Danubio, en visiones más actuales, equivaldría a Gaia o a la diosa. Los Tuata de Danán fueron las deidades del aprendizaje, de las habilidades mágicas, de las artes y habilidades. Reverenciaban el arado... ...los avellanos y el sol... ...simbolizando los reinos de la tierra... ...los misterios y el espíritu. Y entre los dioses más míticos... ...sobresalen las diosas. Conozcamos algo más de ellas. Ahí hemos hecho un pequeño resumen... ...de los diferentes dioses... ...pero has dicho antes que eran muy importantes... ...las diosas y sobre todo las diosas triples... Efectivamente, las, las diosas se cree que son incluso anteriores a los dioses. Eh, Danu es especialmente <ríe> importante, por eso se llaman las tribus de la diosa Danu, la, los Tuatha de, de, de Danan. Eh, se piensa que que hay muchos relatos eh, sobre las diosas que conservan rasgos, que indican que se pasó de una sociedad matriarcal a una patriarcal. Y, y que las primitivas eran las diosas y que luego llegaron los los dioses masculinos no a incorporarse uh -huh. al panteón. Eh, las diosas eh, de los celtas aparecen muchísimo en, en la toponimia por toda Europa. Eh, hemos visto lo del Danubio, pero es solo un ejemplo. Sobre todo en los ríos aparecen mucho, pero Irlanda está plagada de nombres eh, de diosas. Uh -huh. eh, se cree que las diosas le dan forma al territorio. Muchos de los sitios... Eh, conservan una memoria una, unas leyendas de, de la muerte de las diosas porque porque en estas en estas leyendas que te comento eh, este fenómeno lo, lo estudió muy bien manuel alberro por ejemplo en, en las tres leyendas télticas de, de la diosa maja eh, las leyendas conservan eh, esa idea de vamos a convertir a las diosas en reinas las vamos a humerizar Y, y, y muchas mueren en los relatos o son violadas o se les quita el poder como último paso en esa transición de la sociedad matriarcal a la sociedad patriarcal ¿no? uh -huh. y estas son ideas que in introducen los indoeuropeos o sea que las diosas en realidad la sociedad matriarcal es pre es la más antigua luego ya en los indoeuropeos, ...introducen estas figuras masculinas... ...introducen estas leyendas... ...y cuando llegan ya los cristianos... ...pues ya se encuentran esto hecho ¿no? Uh -huh. ...el cristianismo les da como la puntilla... ...pero pero ya este proceso ya se había... ...ya se había dado antes uh -huh. ¿no? Preguntan que... ...a qué edad morían los celtas de Sabe... hicieron si muy longevos... ...pues eh, en aquella época... ...no, no alcanzaban los 50... Uh -huh. ...alrededor de los 40... ...45 la mayoría... Pero, pero también hay relatos que hablan de las de la Kaelic las de las mujeres viejas, de, de, de las brujas. Y, y aparecen también las sátiras, ¿no? Como, como una figura un poco temida. Uh -huh. la, entonces, pues sí que había gente que alcanzaba una edad, pero no era la mayoría. Ya. Yeah. Y llegan los romanos y se lo cargan todo, ¿o no? No, no, los romanos no llegan a Irlanda. Eh, al resto de, de, de los territorios eh, en algunos casos eh, incorporan más los romanos tendrían a incorporar en, en los territorios se, se, se lograba incorporar bastante de, de la cultura que ya había no es, es imposible borrar mm -hmm. completamente a cero y, y pero en el caso de irlanda claro pues como no llegan pues pues el cristianismo desde luego no hace esa esa función de, de borrar de cero hay, un, hay una cultura hacer celta paralela al cristianismo van van los dos. Preguntan que te lo quería preguntar también en España los celtas llegan a España, ¿en qué lugares se asientan? Te decía antes Galicia. Sí, el noroeste de España es sobre todo la mitad noroeste de España, es donde donde están los celtas y los celtíberos y, y luego en, en concreto en Galicia, en Asturias es donde están los núcleos más fuertes y donde se conserva la cultura mejor ¿no? Eh, hay, hay conexiones diferentes eh, en, en las leyendas y en la mitología, conexiones muy claras con Irlanda. En, en el caso de Asturias, yo he estudiado, por ejemplo, eh, el caso de la Shana y los intercambios de niños, los shaninos, eso es muy parecido eh, a los changelings, a los a los intercambios de niños en Irlanda, ¿no? Los niños robados uh -huh. eh, por las hadas y tal. Y luego en Galicia forman parte del ciclo mitológico, del ciclo de las de Irlanda, el Lebol, Gabola, eran y eh, y se cree que la última invasión vino de, vino de Galicia y ahí está la figura de Brogan que aparece como como padre de mitológico de Galicia también. Estamos a punto de terminar, antes quiero poner una bendición celta que hemos encontrado por ahí, pero preguntan, los contestamos más o menos antes, pero por remarcarlo, los druidas no eran solamente hombres, había mujeres también que podían ser druidas, ¿no? Efectivamente, y en las sagas aparecen eh, la druida, por ejemplo, de la reina Med, que es eh, una muy principal que aparece en el robo de ganado de Culi, que es la saga principal principal irlandesa la más conocida, la druida que tiene es una mujer. ¿Qué queda de los celtas ahora en este momento? Bueno, en Irlanda queda mucho y yo creo que aquí en Galicia y en Asturias también queda, pero como te dije a veces se habla de los últimos celtas y tal, y eso realmente nunca ha llegado, ¿no? Es una continuación de la cultura, la cultura allí no se extinguió eh, siguió adelante y desde luego en, en Galicia y en, y en Asturias pues tienes la música eh, tienes eh, tienes eh, las meigas, tienes <ríe> muchas cosas que, que están ahí, ¿no? Que, que algo queda así. Y casi para terminar, hay... Seis naciones celtas eh, En la parte En la parte de las islas británicas eh, Hay seis ramas lingüísticas Hay seis eh, lenguas eh, Que sean que, que tienen dos familias La goidélica y la y la britónica Pero bueno, eso sí queda para no. muchísimo Por último aquí, Irlanda Serían seis naciones está, Irlanda, Isla de Man es, Está por la parte goidélica Está el gaélico irlandés, Irlanda Está el gaélico escocés, Escocia Y, y creo que la isla de man también pertenece y luego está eh, el galés por Gales? la parte britónica el corno, el cornlles el de cornlles y el y Bretaña la bretaña, y bretaña francesa esas son las seis naciones celtas eh, dice en este documento que hemos sacado pueblos de España como eh, Asturias, Galicia y cantabria y león son un poco herederos porque no tienen esa lengua gaélica que tenían los celtas primigenios no sí como decíamos eh, la parte lingüística es importante a la hora de eh, en, en todo este contexto no eh, allí no, no se han conservado eh, esta estas lenguas pero pero bueno en, como te decía en la cultura y en las leyendas todavía podemos ver muchos rasgos sí. Yeah. antes de que te vayas quiero que escuchemos una bendición dice que estaba escrita por por los los celtas y yo te, te lo deseo también a ti Que el camino salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti y la lluvia caiga suave sobre tus campos y hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga suavemente en la palma de su mano. Que vivas por el tiempo que tú quieras y que siempre quieras vivir plenamente. Recuerda siempre olvidar las cosas que te entristecieron Pero nunca olvides recordar aquellas que te alegraron Recuerda siempre olvidar a los amigos que resultaron falsos Pero nunca olvides recordar a aquellos que permanecieron fieles Recuerda siempre olvidar los problemas que ya pasaron Pero nunca olvides recordar las bendiciones de cada día. Que el día más triste de tu futuro no sea peor que el día más feliz de tu pasado. Que nunca caiga el techo encima tuyo y que los amigos reunidos debajo de él nunca se vayan. Que tengas palabras cálidas en un anochecer frío Una luna llena en una noche oscura Y que el camino siempre se abra a tu puerta Que vivas 100 años Con un año extra para arrepentirte Que el Señor te guarde en su mano Y no apriete mucho su puño que tus vecinos te respeten, los problemas te abandonen, los ángeles te protejan y el cielo te acoja. Y que la fortuna de los montes astures te abrace, que las bendiciones de la Santina de Covadonga te contemplen, que tus bolsillos estén pesados y tu corazón ligero. Y que la buena suerte te persiga, y cada día, y cada noche, tengas muros contra el viento, un techo para la lluvia, bebidas junto al fuego, risas para consolarte, aquellos a quienes amas cerca de ti, y todo lo que tu corazón desee. Que Dios esté contigo y te bendiga Que veas a los hijos de tus hijos Y que el infortunio te sea breve Y te deje rico en bendiciones Que no conozcas nada más que la felicidad Desde este día en adelante Que Dios te conceda muchos años de vida de seguro él sabe que la tierra no tiene suficientes ángeles. Ojalá esa bendición sirva sirve para todos y yo te deseo a ti Ana es una pena pero tenemos que terminar eh, gracias por haber dejado esa huella blanca forma de contacto contigo si hay gente que quiera conocerte algo más conocer tu trabajo Pues mira, a través de la página web, lahuellablanca.com, allí tienen información extra sobre todo lo que he contado, hay mapas, hay dibujos ilustrativos, hay apartado para la arqueología, hay galerías de los sitios que, que he visitado, así que que ahí pueden pueden obtener información y ponerse en contacto conmigo también. lahuellablanca.es.com punto com, com lahuellablanca.com Gracias, no será la última vez que hablamos de, de Feltas, espero que haya gustado el programa Encantada, muchas gracias Miguel A ti, espero que repitas, ha sido un placer, muchas gracias. gracias Muchas cosas se nos han quedado por contar acerca de los celtas, o sea que tendremos que repetir nuestro teléfono, ya sabéis, 900-137-137, por si queréis seguir participando en el programa o en ese concurso que tenemos. Hay cinco regalos, cinco premios y será un placer repartirlos entre algunos de los que llamáis. En la segunda hora nos vamos hasta Hawái, hay una técnica del Hoponopono. Eh, nos lo pedisteis vosotros, repetimos un poco dando más información sobre todo ello nos no lo perdáis porque viene en la parte práctica Dicen que es tremendamente efectiva, así que estar atentos Queremos también hacer un homenaje a uno de los maestros de este mundo del misterio Andreas Faber Kaiser Hace 20 años que nos dejó y se fue a ese mundo desconocido Esta noche escucharemos su voz y hablaremos de algunas de las cosas eh, que nos ayudó a, a descubrir Eso eh, y mucho más en el Espacio en Blanco, en la segunda hora aquí en Radio Nacional de España. Eh, insisto, 900-137-137 nuestro teléfono, por pues si queréis intervenir, les dejamos con nuestros compañeros de los informativos. Natalia Ayala y Luis Valle se encargarán de daros toda la información. Nosotros seguimos enseguida. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional, casi 60 minutos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para contaros algunos otros temas llenos de misterios. Música teléfono 900, 137, 137 por si queréis intervenir, insistir tenemos un montón de llamadas todas las noches eh, insistir un poquito si queréis a ver si podéis entrar en línea y muchos temas esperan para esta hora la primera parte es un asunto que nos habéis pedido en multitud de ocasiones hablamos de ello hace tiempo tiene que ver con una técnica que viene de Hawái el Hoponopono esta noche viene la segunda parte Queremos rendir homenaje a Andreas faber 20 años se de cumplen desde que nos dejó y queremos contaros algo que tiene que ver con mucha actualidad, con esa moneda, el Bitcoin la llaman, hay un informe preparado así que no os lo perdáis. Y para seguir ahí va esa introducción que nos mete en el mundo del Hoponopono, estar atentos porque dicen que es tremendamente efectivo. Ya hemos tratado el tema en anteriores ediciones del Espacio en Blanco. Fue tanto el interés que suscitó que volvemos con él. Nos referimos al Hoponopono. Un antiguo método de sanación hawaiana basado en la reconciliación y el perdón. Ho'oponopono se define en el diccionario hawaiano como higiene mental. Conferencias familiares en donde las relaciones se corrigen a través de la oración, la discusión, la confesión, el arrepentimiento, la compensación mutua y el perdón. Queremos conocer algo más de todo ello. Nos ayuda nuestra siguiente invitada. Y vamos con ese tema que habíamos anunciado, lo tratamos hace algún tiempo en el Espacio en Blanco, y vuelve de nuevo nuestra invitada María José Cabanillas. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien. ¿Lo dicho bien, Cabanillas o Cabanillas? Cabanillas, perfecto. Cabanillas. Psicóloga, eh, escritora. ¿Has sacado un libro nuevo o lo vas a sacar? Sí, sale en breve el segundo libro, sí, sí. Que tiene que ver con esa técnica que vamos a hablar de nuevo esta noche, y tú te has empeñado un poco en divulgarla, Hoponopono. Exacto, me he empeñado y la verdad es que <ríe> está teniendo sus frutos porque, bueno, pues cada vez hay más personas interesadas en esta técnica mm. practicando y, y, bueno, pues con resultados muy positivos. Hicimos hace un tiempo un programa en el que hablábamos un poco de sus, bueno, mm. las premisas, todo muy, muy, aparentemente muy facilito, ¿no? Eh, lo siento, perdóname, te amo, gracias y está todo solucionado. Sí, bueno, lo que pasa es que Hoy nos vamos a detener, eh, mi idea es más detenernos en la práctica, pero sí que es cierto que ya sabes que hablamos que la técnica en sí es sencilla, pero bueno, la filosofía que está integrada en Joponopono no es profunda y hay conceptos como la aceptación, como el desapego. Que, que, en fin que no es no es tan sencillo como como aparentemente parece tiene yeah. una, una, una filosofía muy profunda en trasfondo a esta técnica en un momento entramos en esa parte práctica que es lo que más nos interesa esta noche pero bueno recordar que es una técnica que viene de Hawái o de esas Exacto. de esa zona ¿no? uh -huh. y que básicamente se consiste eh, lo decíamos en esa introducción que, que ha precedido un poco esta entrevista en reunirse y perdonar y sacar un poco los trapos sucios y hablarlos entre todos en la tribu y limpiar y que todo se solucione, ¿no? Sí, antiguamente es como se hacía el proceso. Lo que ocurre es que ahora ya la técnica sí que está adaptada y digamos que hace 20, 25 años adaptaron esta técnica a los tiempos modernos, creando el método oficial, identidad propia, que es en el que yo me baso, mm. y ahora es tan sencillo como tú bien decías al principio, como repetir gracias, te amo, y el azul, etcétera, momento por momento, cuanto más, mejor. Y la técnica es de resolución de problemas, eso sí. O sea, si tenemos algún problema en nuestra vida, para mí, Y mi experiencia es que la mejor técnica que hay, la más fácil, a mí me gustan las cosas sencillas, sí. es esta Vale, vamos a tratar de algunas claves hoy para que nos puedan ayudar, a nos pueda servir a todos, ¿se ¿eh? parece? Muy bien Hoponopono significa corregir un error De pensamiento, exacto El objetivo tengo aquí en Chuleta, traer paz y equilibrio de una manera simple y efectiva Mediante la limpieza mental, física y a través de un proceso de arrepentimiento, perdón y transmutación, ¿Transmutación? ¿es así? Exacto, sí, vale. bien Vale, eh, ¿Cómo funciona? Mira, eh la práctica es sencilla. Bueno, um, simplemente hay, sí que hay un punto que hay que decirle a las personas para que se entienda un poquito, bueno, pues has habla de pensamientos, eh, simplemente voy a um, pararme en este punto, pero que, que sepamos que nosotros somos los que creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestras memorias, esa memoria celular. Entonces, a partir de ahí, por una de las cosas que hace es borrar programación negativa de la mente subconsciente. O sea, cambia el punto de atracción. ha dicho una cosa muy importante, y voy a empezar por ahí. El objetivo de Hoponopono, Ho realmente, aunque van a solucionar nuestros problemas, vamos a ver cambios en las situaciones problemáticas, es sentir paz interna. Y desde ahí lo demás llega. Porque al final todo es cuestión de vibración. Y la vibración más alta que hay, la más alta, es la paz interna. Yeah. Cuando hay paz, lo demás llega. Yeah. Eh por ir un poquito más al principio y incidir de nuevo en eso, todo lo que pensamos crea, crea una memoria en nuestro ser, y evidentemente si son pensamientos negativos eso está empezando a complicarnos la vida. Exactamente, es que los pensamientos son creadores. Bueno, el pensamiento, yo en mis cursos les incido muchísimo, no solamente el pensamiento, la palabra, cuidado con la palabra. Sí. <risa> Hablemos bien, por favor, siempre Ay, en positivo. Cu cuando te he dicho esa palabrota antes, que era una pal palabrota cariñosa, de hecho daño? No, no, no, tampoco, porque porque lo, lo importante siempre es la intención, ah, vale, ¿eh? es otro punto que podíamos desarrollar por mucho tiempo. <risa> era una Es que he dicho una palabrota de la voz tan que tenía, una palabrota cariñosa, o sea que lo siento, ¿vale? Pero de yo que... he visto la intención amorosa, entonces la intención es lo que gobierna el mundo. Te digo como, pone oh, bueno, aquí, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Sí, vamos a empezar, mira, eh, las cuatro palabras principales de Koponopono son lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Las personas las repiten mentalmente, no tienen que verbalizar nada, nadie tiene que saber que tú estás haciendo juponopono. Puedes cambiar el orden de las cuatro palabras, puedes decir solamente el gracias, solamente el te amo, solamente el yovina, solamente el yo azul, hay muchas palabras y muchas herramientas. Sí. Tienes que elegir un poco la palabra que a ti mejor te haga sentir. La que más te guste, la que más te llame la atención El sentir, una cosa muy importante El alma siempre te habla a través del sentimiento Hay que hacer caso al sentir mm -hmm. Y en las palabras de Hoponopono A la hora de, de bueno pues decidir pues Voy a utilizar esta o la otra ¿Cuánto hace sentir mejor? El gracias, el te amo, el yo vino pues Esa repites, no importa la palabra Lo que importa es que lo hagamos El ya. proceso hay que hacerlo, cuanto más mejor Y María José, hacerlo en silencio Exactamente, la repetición es mental, no tenemos que, que verbalizar nada. Como un mantra, como si fuera una, una oración. De hecho tiene el efecto mantra porque una de las cosas que hace Hoponopono Ho es, es parar la mente, o sea esa vocecita interna, ese ego que no nos deja y que nos, nos da mucho mal muchas veces, la preocupación. Pues cuando te empiezas a repetir, lo que van lo que va a notar la gente que practique es que esa preocupación se va a empezar a ir. Eso es parar la mente, uh -huh. no deja de ser un, un mantra. Y también que has dicho es que todo lo que dices es interesante y podríamos hablar. Que también Hoponoporo no deja de ser, y ahora explicaré por qué, una forma de oración también, una vale. forma de rezar. Vale, esa gente que lo pregunta y es cierto. Espera. Primer punto que nos queda claro aparte de que nosotros creamos con nuestros pensamientos nuestro futuro, la vida, eh, que ese repetición de esas palabras de lo siento, perdóname, te amo, gracias, cielo azul, etcétera, etcétera, sirven para, a, para para parar la mente. Exactamente, borramos programación negativa, paramos la mente. Eh pasan muchas cosas cuando cuando hacemos eh hoponopono, pero mira, ¿de dónde viene el sufrimiento? Sí. De la mente. De ahí viene todo el sufrimiento que tiene el ser humano. ¿Ah, sí? Sí, claro, del ego, si tú no, el ego es, mira el ego, esto sí que vamos a definirlo porque si no a veces crea confusión El ego no es solamente el sentirte superior a los demás y todo sí. esto, ¿no? el, el ego es la separación, el porque yo, porque tú, porque yo soy mejor que tú El ego son las máscaras sociales que todos nos ponemos para, pues para, para la vida Y el ego, que es el punto que a mí me interesa en Hoponopono, es la vocecita interna que oímos continuamente ¿Qué vas a hacer ahora? Te vas a arruinar, de esta no sales, eres idiota, ¿qué has hecho? Pero fíjate, pero por culpa, resentimiento, miedo, de eso habla el ego, el ego no habla de amor Y el ego no es que sea malo, eh el ego es lo que sabe hacer, de hecho el ego piensa que así nos protege Pero una de las cosas más importantes de Hoponopono, y por eso viene esa paz interna Que es la vibración más alta que hay, y toda es cuestión de vibración, como digo Es que eh, te acalla esa voz Entonces, cuando tú haces Hoponopono, los que practicamos lo decimos, es maravilloso, te sientes preocupado, no sabes qué hacer, estás ahí con el run run sufres porque lo pasas mal, porque tú te crees esa voz, aunque todo es una ilusión. Ya. Yeah. Entonces, claro, cuando tú haces Hoponopono empiezas a repetir las palabras, una de las cosas que observas es que la mente se para, esto es maravilloso. Solamente si solamente hiciera esto, ya sería mucho, ¿no? que es lo que hacen los mantras, lo que pasa es que Hoponopono va más allá, ¿no? Ya, yeah. Qué interesante Es una oración decías también O se puede sí. plantear como ello Significaría un contacto mucho más interno con nuestro ser Con nuestra alma Exacto, exacto Hay gente que me dice Entonces Hoponopono es como rezar y, y yo digo pues sí Porque Hoponopono, mira Uno de los puntos también importantes en Hoponopono Es que estamos dando permiso a la divinidad Para que nos ayude, nos asiste y nos proteja Porque a nosotros se nos ha dado el regalo del libre albedrío, Si yo me quiero arruinar la vida me la arruino No voy a ser ni mejor ni peor Esto de mejor y peor para el alma no existe, esto de nuevo viene del ego simplemente habré evolucionado un poco en esta vida, lo haré en otra entonces eh, cuando, cuando estamos eh, ahí me he un poco ¿qué me has preguntado Miguel? que estaba yo ahora con, con las otras vidas y, sí, y me he ido si sí era un, una, un, un rezo una oración y comunicaba un poco más mucho más Gracias. con tu interior que me conocen de los cursos saben que me pasa mucho. Esto, de vez en cuando trabajas, ¿no? otro. No. Porque estoy muy rápido. Es hasta dentro. Mira, eh, es dar permiso a la divinidad para que nos ayude, nos asiste, nos proteja. Yeah. Porque, como decía, tenemos el regalo del libro albedrío. Y si me quiero arruinar la vida, me la arruiné. Es como co-crear co con la divinidad. Yeah. Entonces, para eso tengo que darle permiso si yo quiero que la divinidad me ayude. Y el jopronpono es un poco una llave que te permite decir, <risa> vale, doy permiso a la divinidad para que me ayude. Exacto. Entonces, en ese sentido, sí que es una oración, una forma de pedir. Aparte de que, de que bueno, aquí podríamos también hablar muchísimo porque yo siempre le digo a la gente que esto sí que lo voy a decir porque es importante. A todo el mundo que nos esté oyendo, sí. que se planteen, cuando yo hablo de divinidad, Dios, universo, como cada uno quiera llamarlo, que se pregunten qué es Dios para ellos. A veces nos preguntan, ¿crees en Dios? No, la pregunta es, ¿qué es Dios para ti? Porque muchas veces eh, nos han hecho creer en ese Dios no que que nos juzga, que nos castiga a algunos les da premios, a otros les da, a otros les quita, eso no existe, ¿no? Cuando yo hablo de Dios, de divinidad, me refiero a la energía de más alta vibración, que es el amor, eso es Dios. Y además, eh Dios está en cada uno de nosotros, tampoco está Dios ahí como algo externo, ¿no? Uh -huh. No, eh, Dios está en nosotros, ¿no? Entonces yo cuando hablo de divinidad, cuando Ho'oponopon habla de divinidad, porque no se habla de ningún Dios hawaiano, nos estamos refiriendo a esto. Esa divinidad está dentro nuestra. Y yo les invito también a los oyentes a que hablen con la divinidad. Yo hablo mucho con con Dios, con, le digo, le cuento mis cosas, le le pido y échame una mano en esto si te parece. Y, y además es que lo que hace es fortalecer esa relación, se, sentirte como más en confianza, más no, no más en confianza, más confiado con la divinidad, que es muy importante. La persona que confía en el proceso de la vida, en la divinidad, en el universo, como quieras decirlo, no le va a faltar de nada jamás, nunca. Entonces Hoponopono te ayuda a sentir esa confianza Porque lo que se pide en Hoponopono Esto es importantísimo a la hora de practicar Es eh lo correcto y perfecto que venga a mi vida O sea, no pedimos nada concreto No pido esto, lo otro Que me venga el trabajo, que me venga la pareja Además esta pareja, además este trabajo No, y lo correcto y perfecto llegue a mi vida Es como abrirte a ese campo de infinitas posibilidades Porque ese Dios en ti Esa divinidad sabe lo que es correcto y perfecto para ti Tu mente, ego, no tiene ni idea Lo correcto y perfecto que llegue a mi vida. Al final se plantea todo como muy facilito, muy sencillito. Igual es que las cosas son más sencillas y nos hemos complicado la vida en este mogollón en el que nos hemos metido. Mira, yo eh, estoy de acuerdo totalmente en lo que acabas de decir, pero ya ya yo observo que eso empieza a cambiar. Ahora las cosas cada vez, y bueno, en el crecimiento personal con todas las técnicas pasa lo mismo, cada vez son más sencillas. Cada vez se tiene todo a simplificar, porque además estamos inmersos en un cambio de conciencia y no hay tiempo. Las cosas ahora van rápido. eh Entonces, las cosas sencillas mmm, funcionan exactamente igual. ¿Por qué complicarlas? De hecho, Ho'oponopono, mmm, si leer, si las si los oyentes buscan información por Internet, a veces se complica la técnica de forma innecesaria, que no hay que complicarla, que es que es fácil que sí, que la filosofía es profunda y hay que verla y tal pero lo que es en sí la práctica es repetir yo tengo niños a veces en los cursos y ellos lo hacen de maravilla porque ellos nos hacen tantas preguntas como nos hacemos los adultos pero porque esto así, porque no? no y tan fácil no va a funcionar y tal los niños lo hacen con esa inocencia no pues yo apelo a esa inocencia a hacerlo con la inocencia de un niño tú vas caminando y repites las palabras de Hoponopono estás cocinando y puedes repetir las palabras Eh, ...estás en el metro y repites... ...no tienes que tener 100% conciencia... ...o sea, puedes estar haciendo otra cosa y la vez repetir... ...y esas memorias dolorosas, esa programación negativa... Se va transmutando, se va dando permiso a la divinidad para que nos ayude Vamos parando la mente O sea, es que pasan muchas cosas Una cosa que te gustará a ti, que es que te gusta la técnica ancestral Es que cada vez que repetimos cualquiera de las palabras Viene a nosotros una energía que se llama mana Que los antiguos hawaianos decían que eh, Quien tiene una buena cantidad de energía mana Todo es energía en este universo mental, recordemos Eh No puede haber lugar para la, para la carencia, para la escasez, porque es una energía de alta vibración. Y como te decía, al final todo es cuestión de vibración. Si tú estás en una vibración alta de amor, lo que atraigas va a ser más de lo mismo. Tu vida te va a gustar mucho. Pero si estás en una vibración constantemente baja de temor, lo que atraigas, más razones para el temor te va a dar. Y tu vida no te va a gustar. Entonces simplemente... ...esta energía humana ya nos está elevando la vibración... ...esto es muy importante... pues eso a veces practicamos Ho'oponopono... ...y en el acto vemos cambios a nuestro alrededor... ...como que hay más armonía... ...como que gente que discutía eh, se calma... ...en fin, te podría dar un montón de, de ejemplos... ...porque porque se nota a veces en el acto Ho'oponopono... ...y sobre todo es muy importante... ...es una técnica de resolución de problemas... ...en Ho'oponopono se dice literal... ...el problema se para, ya no va más... ...y la solución está en camino... ...aunque yo no pueda pedir nada concreto. Y sí que estoy pidiendo, estoy pidiendo que lo correcto y perfecto venga a mí. Pero pasa es que muchas veces no lo sé. Pero eh y luego también estoy pidiendo paz interna. Recordemos que el objetivo de Hoponopono es la paz interna. Entonces, eh el problema se para, ya no va más. Recordemos esto, eh vale. que, que o sea que, que siempre funciona Hoponopono. Entonces, ahí quedamos una pausita y ya hablamos de eso el problema. dices tú, que como sabes María José, que me gustan eso de las energías ancest ancestrales, el mana curioso ¿Eh? Sí, bueno, es que te sé que te gusta la, la parte un poco más ancestral y bueno, lo de la energía mana pues, pues me parece interesante para que las personas lo, lo sepan Vale, un problema, tenemos un problema ahí espera, tenía por aquí una cosita, memorias eh, gran parte de los pensamientos que tenemos sobre todo si son equivocados, de ese ego que nos complica un poco la vida, va creando memorias, ¿no? El no puede Limpiar esas memorias viene a traernos, Leo, la posibilidad de asumir el 100% de la responsabilidad sobre todo aquello que nos incomoda, en personas, situaciones, lugares, y a partir de ahí nos da herramientas preciosas para que se limpien las memorias que hacen que esto nos incomode. Exacto. Mira, eh, cuando en Joponopolo habla de memorias, eh, realmente se está refiriendo a la memoria celular. En cada una de nuestras células está toda la información de nuestra experiencia de vida desde que estamos en el feto materno, ...todo lo que, lo que vamos experimentando... ...se va quedando grabado en forma de información... ...por explicarlo fácil, a uh -huh. nivel celular... ...el momento del parto, un momento muy importante... ...la infancia es la base... ...la adolescencia, la continuidad de la infancia... ...es decir, toda nuestra experiencia de vida... ...pero también venimos con la información... ...de generaciones anteriores... ...y nosotros influimos a generaciones posteriores... ...es decir, igual que heredamos el color de pelo... ...color de ojos, la altura... ...podemos heredar traumas, creencias limitantes... Ciertas pautas de comportamiento. Dicen que venimos, en este caso negativas, por eso se habla ponopono de memorias dolorosas. También tenemos memorias positivas, pero tenemos muchas memorias dolorosas. Entonces dicen que venimos con la información de siete generaciones anteriores e influimos en siete generaciones posteriores. ¿Siete generaciones anteriores y posteriores? sí e influimos en siete generaciones posteriores. Y, y bueno, eh, una de las claves de Hoponopono para que veamos tantos cambios en la realidad es lo que tú dices, que precisamente cada vez que repetimos cualquiera de las palabras estamos transmutando esas memorias dolorosas en pura luz, como se dice textualmente Hoponopono. Es decir, estamos borrando, eliminando memorias dolorosas. Cuando yo cambio por dentro, mi realidad externa va a cambiar sí o sí. O sea, yo, si yo tengo un problema, ¿qué tengo que hacer? Un trabajo interno. Y Hoponopono trabaja internamente, trabaja en esa mente subconsciente que es la que está trayendo la realidad. Vale, déjame que te ponga un ejemplo. Suena tan sí. fácil. Eh, supongamos que yo soy muy negativo, eh, que creo que todo me va a ir mal, que me voy a quedar sin trabajo, que yo qué sé. ¿Cómo me quito ese, esa historia? Ese problema que me está siendo dejando de, de ser feliz. Bueno, pues lo que has dicho es algo perfectamente normal Que nos puede pasar a todos sí. A todos tenemos días malos, estamos días preocupados Y con una energía negativa, no pasa nada Si tú haces Ho'oponopono, es lo que te decía Vas a dejar de preocuparte El run run lo no vas a parar ya yeah. para También vas, a, vas a, volvemos a la energía humana Es que automáticamente al repetir las palabras Las palabras de Ho'oponopono son todas bonitas Si nos damos cuenta Hielo azul, llovina, gotas de rocío Hay una vibración alta en estas palabras Entonces, cuando tú repites estas palabras Automáticamente tu vibración también se eleva. Entonces poco a poco te empiezas a sentir mejor. De hecho, una de las claves de Hoponopono, y siempre digo en mis cursos, cuando os sintáis preocupados, Hoponopono, Hoponopono, Hoponopono, antes lo hemos dicho, o sea, mucho Hoponopono. También cuando nos sintamos bien, eh que esto es importante, que luego nos va bien la vida y nos olvidamos de Hoponopono y de todo. Hay que seguir practicando. Pero sobre todo cuando se nos sentimos negativos, bajitos de ánimo. Yo ahora he estado en una época, pues por un proceso personal de duelo, pues con con tristeza, porque es perfectamente normal, no pasa nada. Si uno está triste, llora. Las emociones están ahí para aceptarlas y vivirlas, las que llamamos negativas. Y a mí Hoponopono Ho me ha ayudado muchísimo, porque cuando me sentía realmente mal, pues lloraba, porque hay que hacerlo. Pero luego también hacía Hoponopono Ho y yo ya notaba cómo me sentía mejor, ¿no? Entonces, cualquier persona que nos esté oyendo y lo esté pasando mal, va a notar este cambio de vibración, va a notar que, que se siente mejor al practicar la, las palabras. Y esto mucho, por lo que estamos diciendo todo el rato, porque es que el objetivo de Ho'oponopono realmente es la paz interna. Cuando tú tienes paz interna, incluso los problemas dejan de ser problemas. Ya no los ves así. Y al final todo es cuestión de percepción. Todo es mucho más sencillo de lo que parece. Exactamente. Es un placer hablar contigo, María José. Sí, los últimos minutos. Eh, quizás deberíamos de retomar esa idea que tuvimos en la primera parte de hacer algo mucho más seguido de estos temas. ¿Te parece? Sí, cuando, cuando quieras Yo estoy a tu disposición Para, para hablar de Hoponopono y, y de lo que quieras Vale eh, Casi Tengo aquí en la chuleta Que dice Aparte de conseguir la, la paz interior Sanar Y toda esta serie de cosas Comunicar y proteger A tu niño interior Que es tu subconsciente Y es quien materializa Las cosas en tu vida ¿No? Volver bueno, a O dejar que salga ese niño Que es quien entiende Las cosas mucho más rápido Como decías en ese ejemplo Bueno, no El tema del niño interior A mí me fascina De hecho Yo Yo, sobre todo, dedico mi trabajo a dar cursos de Joponopono, pero también estoy ahora intentando transmitir eh, como buenamente puedo. Y, y sé, eh, porque el tema del niño interior es complejo, el, el tema del niño interior en cursos que hago solamente del niño interior, y el niño interior es, efectivamente se relaciona con nuestro subconsciente, donde está toda esa programación negativa. El niño interior es también todo lo que nos pasó en la infancia. Eh, desgraciadamente, poca gente ha tenido una infancia mmm, perfecta porque cuando somos niños demandamos muchísimo amor, muchísima atención, pocas veces lo hemos tenido, tal cual lo necesitábamos. en niño interior es también esa vocecita interna que sabe lo que necesitas en tu vida, es la sabiduría. Hay algunos psicólogos que dicen que el niño interior es un trocito de tu alma, fíjate que es, que es bonito. De hecho, el niño interior, cuando trabajas con él, tiene algo de mágico. A veces es como que tú visualizas a ese niño, y me visualizo a de pequeña en este caso, y es como que me habla y hace cosas que parece que tenga vida propia, ¿no? Porque todo es una metáfora, lógicamente, sí. pero tiene algo de mágico el, el tema del niño interior. Y es algo es algo muy importante porque... Porque es un, es una parte nuestra que tenemos ahí como abandonada y que hay que integrar también para sentirnos más completos, ¿no? Entonces a Joponopono se le da mucha importancia porque a Joponopono bebe de muchas fuentes y cómo no se le va a dar importancia al niño interior, es sí, que es una parte nuestra. Lo que pasa es que la tenemos que integrar. Sí. Una cosa que pueden hacer los oyentes para cuidar de forma natural al niño interno es conectarse con sus deseos y necesidades. Porque estamos siempre en el adulto, ¿no? Con las obligaciones, tengo que hacer esto, lo otro... Divertirse, deseos y necesidades, qué te apetece hacer, eh, no sé, ser un poquito niño también, ¿no? Esa es una forma natural de, de cuidar al niño, esa conexión con los deseos y necesidades es lo que me apetece a mí hacer de verdad, no las obligaciones que tengo, ¿no? Solamente disfrutar un poco de la vida, divertirte, en una palabra. Y casi lo último, aunque seguiremos con el asunto, perdón y transmutación. Quizá perdonar, perdonarse y perdonar a los demás también sea un gran paso, ¿no? Bueno, bueno, ahí podríamos hablar mucho. Nadie te hace nada. ¿Nadie qué? Nadie te hace nada, jamás. Ah, lo tienes que hacer tú, ¿no? No, es que nadie te hace nada ni no ni tosas nada nadie. Realmente eh mira, eh yo cuando dejo ponopono porque ya podríamos hablar de este tema también si quieres lo tratamos otro día. Sí, lo tratamos otro día si quieres, pero adelante. Lo nuestro es dejar que es auto perdonarte. ¿Ah? Trabajar el perdón en ti mismo Trabajar la culpa Que es un sentimiento que nos... El auto perdón tiene que ver mucho con esa culpa que sentimos Y que nos boicotea muchísimo Entonces es un proceso más bien de auto perdón Porque realmente como dice la física cuántica Es que nadie te hace nada O sea, no no hay no hay verdugos, hay maestros ¿No hay verdugos? Sí, hay maestros, hay maestros. Es que esto es, eh, al final es... Nos han, nos han enseñado las cosas de, de, de una cierta forma y realmente es desaprender para volver a aprender, como diría un curso de milagros que también es una filosofía que me gusta mucho no entonces es verdad que no que yo eso lo no tengo comprobadísimo, que es que no hay no hay verdugos, hay maestros las personas que más difícil te lo ponen entre comillas, son las personas de las que más puedes aprender y que están ahí para tu evolución, para ayudarte en tu evolución <risa> Recuérdame, María José, las palabras, las que podemos empezar a utilizar. Quizás estas, lo siento, perdóname, te amo, sí. gracias. el azul, llovizna, botas de rocío, eh, la paz del yo, yo soy el yo, eh, ahora no me salen más, fuente perfecta, índigo, espera que ahora me salen más, verde esmeralda, blanco, pero sobre todo que repitan con la inocencia de un niño, momento por momento, cuanto más, mejor. Gracias una cosa muy importante esto lo tengo que decir por si acaso sí. si alguien empieza a practicar y siente un poquito de incomodidad interna que no piensen que es que esta técnica no funciona y que dice esta mujer porque esto me está sentando mal es normal a veces cuando estamos trabajando memorias las memorias dolorosas que tenemos ahí toda esa programación negativa de la mente subconsciente es perfectamente normal un periodo de incomodidad que sigan practicando porque una semanita dos y al final eso va a pasar y cuando igual que van a haber un cambio interno van a haber cambios externos sí eso sí. Sí. Ya. ¿Y cuántas veces hay que decirlo? Todas las que podamos. Todas las que podamos. Yo siempre digo, mira, ahí estamos con el reloj mirando ahí, pues hoy estoy dos horas, hoy tres. Eh, un día yo puedo estar tres horas, otro día estoy una, otro día estoy cinco, dependiendo un poco de lo que tengamos que hacer. Porque cuando estamos muy enfrascados intelectualmente en algo, es difícil repetir. Pero la verdad es que hay muchos momentos al día que nuestra mente está ocupada en tonterías pensando pensamientos que no van a ningún sitio o preocupándonos vamos a hacer japonopono que es mucho, eh, es mucho mejor ¿no? porque los resultados van a ser mucho más positivos y el tiempo no es seguido ¿eh? cuando yo me refiero a tres horas a lo largo del día, o sea, no hay que estar tres horas seguidas es como con naturalidad tú caminas, vas repitiendo tú estás en el metro, vas repitiendo que algo te interrumpe la repetición, no pasa nada ya volverás a, a, a comenzar en fin, con naturalidad absoluta María José Cabanillas, que se ha eh, preocupado, que se ha empeñado en que aprendamos cosas de Jaupono Pono. ¿Forma de contacto contigo, María José? Bueno, pues a través de, de mi web, golosinasparalalma.com ¿Golosinas para el alma? Sí, ahí ya verán la web, verán el libro, que es Hoponopono, conéctate con los milagros, lo pueden comprar en cualquier librería, donde quieran, hay información de por qué funciona Hoponopono, cómo realizar la práctica, hay seminarios por toda España, estoy viajando mucho, así que voy a todos los sitios, y, y bueno, pues también está el mail de contacto, pues si alguien tiene alguna duda, yo buenamente, como puedo, las voy atendiendo. Vale, pues un placer, quedamos cualquier día para ser niños y jugar un rato, ¿vale? cuando quieras siento, te gracias. amo, gracias a ti un besito gracias grande hola soy José Medrado y mando un saludo a los radio ointes del espacio en branco de la Radio Nacional de España enigmas misterios Imaginación Espacio en Blanco En Radio Nacional 3 y 35, 2 y 35 las Islas Canarias Seguimos adelante después de ese tema Que nos llegaba desde Hawái Eh, llega el momento del recuerdo del espacio en blanco Un tiempo en el que vamos a ir hacia un mundo desconocido Y el teléfono por si queréis seguir llamándonos sigue abierto 900 137 137 El mundo desconocido nos espera Llega el tiempo de los recuerdos del espacio en blanco Esa sesión que dirige Ramón Álvarez Y que se encarga de recuperar algunos sonidos de ese pasado Hoy no tanto para recordar el espacio en blanco Sino para recordar a una persona que abrió un montón de puertas en este mundo nuestro Buenas noches Ramón Hola Miguel, buenas noches ¿Cómo estás? Bien y un poco añorado, ¿no? Porque hoy precisamente he pasado por el 614 de la Avenida Diagonal Sí y me han habido unos recuerdos eh, cierta nostalgia, ¿no? Ya. Tú vivías allí cerca, ¿verdad? Sí, vivo cerca, vivo relativamente cerca de ahí de... Ya. Hoy, de, se, de hoy se cumple en 20 años de la partida de un, de otro mito de esto, de la radio y de estos temas eh, Andreas Faber-Kaiser eh, ¿Era alemán? ¿Catalán? ¿Era una mezcla? Un personaje que abrió sí. muchas puertas ¿verdad? En nuestro mundo Era la catalán, siempre decía lo único que sabemos es que sus padres Su padre, un gran pintor, Bill Faber, era, era alemán y su madre, Edma Kaiser, también era alemana, ¿no? Aunque él nació en Barcelona. Ajá. Y yo tuve la oportunidad de conocerle, estar en varias ocasiones con él, eh, cuando yo también empezaba a hacer radio. Y él hacía un hizo varios programas, pero sobre todo lanzó al mundo una revista que fue mítica, Mundo Desconocido, ¿verdad? Era una revista, una, una maravilla. De lo mejor una que se ha hecho en este revista. mundo nuestro, ¿verdad? sí pero una revista muy prestigiosa, que, que nació en el 76 y duró hasta el año 82. Además uh -huh. con con gente, con, con seguidores, digamos, y además con colaboradores de, de renombre, ¿no? Desde Eddie Von Daniken, Heineken, Giles Ballet, eh, y aquí en España pues Juan José Benítez, Juan García Tienzo. O sea, es una revista muy... No, de las mejores, dicen, de las del mundo ¿no? mm -hmm. Recibió varios premios Yo recuerdo que recibía esa revista y la devoraba Como no había demasiadas publicaciones uh -huh. y, y era uh -huh. eso La puerta abierta hacia esos mundos Y alguien que te podía dar información de primera mano Y hizo varios programas de radio Déjame que pongamos un poco una de sintonía de uno de ellos Sintonía Alfa conectaba con esos mundos del más allá, ¿verdad, Ramón? Una oh, no, maravilla sentir aquella Sintonía y yo que a veces lo había sentido allí con él, ¿no? Había ido al estudio a verlo en directo, mm. y bueno, trae muy buenos recuerdos. Él empezó en mirando del año 1988 con, con el que vuelan a que se lleven, ¿qué quiere esta gente? Sí. Eh, y luego pues sí que empezó con, continuó con el Sintonía Alfa y lo iba lo iba alternando con el Archivo Secreto, ¿no? Con el Archivo Secreto. El Archivo Secreto que era una una serie de ocho programas que hizo para el grano del año 91 Ajá. Eh, estamos haciendo este estos minutos un poco como recuerdo como homenaje a andreas faber kaiser y como digo hace 20 años exactamente que se se marchó a ese mundo desconocido a ese mundo donde seguramente ahora tiene todas las claves yo recuerdo eh, ramón que le entrevisté porque había sacado un libro que hablaba de una información bastante controvertida jesús vivió y murió en cachemira recuerdo que se llamaba el libro Menudo libro y menudo impacto que, que causó ese libro. En el año 76, además. La lió la Parda, ¿eh? Sí. Una, la lió una buena con el libro. Ahí sí que la verdad es que Andreas no tenía No tenía pelos de la lengua No tenía <risa> problemas en decir las cosas Y yo creo que, que eso le, le costó caro ¿no? al final Déjame que escuchemos Una pequeña referencia Que le hace a ese libro tenemos Gracias a ti a, hemos rescatado Algunos fragmentos de su voz Para hacerle hoy presente y hacerle este homenaje Y yo no digo en el libro que todo esto sea cierto Digo que existe una documentación amplia Que indica Que, que esto ex... Sí, sucedió también digo al final del libro que al 100% no se puede demostrar y que falta muchísimo muchísimos estudios que falta un congreso mundial mmm, realmente de especialistas en el tema eh, que lo estudie y lo que hice con el libro es eh, aportar toda la argumentación que existe sobre el tema que yo he podido encontrar porque era un tema que se desconocía y que sin embargo en, en Oriente se conocía en, en Cachemira se conocía Hay una secta concreta de los amadillas musulmanes, eh, que son unos disidentes eh, del Islam, que investigan este fenómeno, esta, esta posibilidad desde, desde finales del siglo pasado. Y, y bueno, existía una documentación oculta al, al conocimiento occidental que me parecía interesante aportar, y es lo que hice en el libro. Simplemente, como investigador, tuve acceso a unos, a unos conocimientos, a unos textos y a unos eh, lugares... Que indican uh, que sí, que el personaje Jesús no murió en la cruz Huyó de Tierra Santa, digamos, de, de Palestina Se encaminó hacia el este en, Para reunirse con, con los restos de las diez tribus perdidas de Israel Y ahí murió Todo esto me parece suficientemente interesante para investigarlo Desde un punto de vista simplemente histórico, aparte del religioso Y como esta documentación existía, pues la porté en un libro y ahí está Por esto digo que a mí no me, no me dio ningún disgusto a pesar de amenazas que hubieron y de, y de pataleos por ahí, pero no, lo que sí lo siento por la gente que... Rompedor con esas afirmaciones acerca de Jesucristo, eh, en su día tuvo eso algunas amenazas como él contaba, ¿verdad Ramón? Sí, sí, yo después de las palabras de Andrés, la verdad que poco se puede añadir, porque es que lo dice todo bien claro, Eh, en, esa, en esa en esta entrevista que data ya de unos 30 años o más En el tiempo él estaba, en que decía Que era una persona muy echada Y que era muy atrevido Pero luego, luego últimamente, en los últimos meses de su vida Recuerdo bastante uh -huh. Llegó a tener miedo, ¿no? Creo que tenemos otro corte en el que hace un poco referencia A que empieza a tener miedo a estos temas No sé si se refiere a entidades de fuera O entidades de aquí Si te parece lo escuchamos, ¿vale? De acuerdo Yo he estado avisando siempre de que, cuidado, que por ejemplo los extraterrestres no son los buenos hermanos cósmicos, como dicen muchos, eh, no digo investigadores, pero sí seguidores del tema, o implicados como como Sixto Paz o como aquí José Bidford, y tal que, que, que adoran prácticamente los extraterrestres seguramente hay una parte de ellos que, que son de buenas situaciones pero hay otra que es muy negativa muy manipuladora y que nunca nos van a decir ¿por qué vienen aquí? <ríe> porque no les interesa simplemente entonces yo con todo lo que pasaba este verano por ejemplo que ha sido una neumonía muy fuerte que casi me muelo en julio literalmente y que me sacó de de casa Marí uh, cuando me vio me vio tan mal y dice te estás muriendo o sea fuera de aquí íbamos a curarse y si podemos porque no lo tenía claro no sé fue en julio de julio ahora pues pasé la neumonía pasado dos operaciones de las cuales todavía no estoy, no estoy repuesto pues me han dado mucho que pensar casi in instintivamente no es que me ha puesto pensar y le he cogido un grandísimo respeto a todos los temas paranormales que hay muchas fantasmadas pero hay personas que funcionan Y, y, y fenómenos que funcionan e igual que funciona para bien funcionan para mal y de verdad, de verdad, de verdad yo he cambiado mi visión de de, de todo no en general, pero sobre todo para ciencias y del mundo es autórico y tengo muchísimo respeto y voy a medir muchísimo ahí contaba ya que había tenido esa enfermedad, la neumonía y que había cogido miedo a estos mm -hmm. temas, y ¿sí, Ramón? Esa entrevista fue muy porque antes de morir, dos meses creo yo, yo más recuerdo el episodio, es una entrevista que le concedió a otro buen amigo común, Pedro Rivas, y, y se le ve ahí que estaba realmente tocado, ¿no? Porque ya no solo he tenido, sino hubo algún otro más con que le, que le causaron muchos problemas, ¿no? Uh -huh. Hay quien dice que su muerte no fue del todo natural, ¿no? Hay una especie como de leyenda por ahí funcionando que... Que le obligaron a morirse. Sí. Él, mira, él llega a decir en alguna ocasión, viene decir en los medios, y que era el virus del SIDA se le inocularon. Eh, de alguna manera. Él solo recuerda que en una transfusión, o sea, en una para una, la madre de, de una amiga suya, fue a donar sangre que allí le detectaron el virus, ¿no? Mm. Eh, él siempre hablaba de eso, de que eso se le había inoculado. Ya. El recuerdo de un personaje que abrió muchos mundos desconocidos hace 20 años. ¿Tú, tú ¿estuviste una vez en su estudio que curiosamente coincidió con que el momento sí. en que nosotros le estábamos haciendo una en entrevista, ¿verdad? ayer, ayer me dio mucho de porque me enteré en ese momento, yo en un descanso la otro día cuando lo habíamos tuyo que estábamos para preparar el programa y luego miré las notas que tenía, ¿no? Y fue en su programa que estamos ahí viéndolo, yo de bueno, en los descansos, bueno, en el momento del del informativo de la una de la madrugada, salió a tomar un refresco, salimos todos, y estaba allí, creo recuerda que Antonio Rivera y el profesor Falsman. Y él le comentaba a Rivera, fíjate que, que me acaba de entrevistar, y esta noche, precisamente, Miguel Blanco para el Estatón Blanco. Y yo en ese momento le digo, me cachis el ganar, ¿no? Estoy aquí, no lo puedo grabar. Ahí está un poco el recuerdo... De, hacia Andreas Faber-Kaiser, que hemos querido tener esta noche. Ramón, gracias por estos ecos del espacio en blanco, por este recuerdo, y sobre uh -huh. todo que sirvan estos minutos para rendir homenaje a ese hombre que nos abrió las puertas del mundo desconocido. Un buscador enfatigable, Miguel, como tú sabes, que lo conociste, honesto, uh -huh. algo hermético, si sí que es cierto que era una persona muy observada, pero, pero una... Un investigador valiente, ¿no? Sí, señor, rompedor y valiente. Hay una página web, www, creo que es a, mundo no recuerdo la página, andreasfabercais.es, sí. punto, punto, punto com. Hay una página que dirige su hijo, Sergi, sí que es andreas.faber.cat. .cat. Punto cat. Bien, si queréis más información acerca, o conocer, si no lo conocéis a este individuo, ahí están algunas partes de ese mundo desconocido de esa revista con la aportación que hizo y algunos otros recuerdos. Ramón, gracias. Eh, tenemos muchos temas pendientes. Mm, a mí también me llegan ecos de gente que quiere que recuerdes saques cosas del recuerdo. Eh, ¿Dónde se puede, se, se puede conectar contigo? Pues a través de espacienblanco.com o bien, Misterios de las Ondas Ramón Alvarez, arroba, las Ondas, ¿Vuelvo a repetirlo? Mister... Ramón Álvarez Todo junto, Ramón Álvarez las Ondas, punto com. Gracias, Ramón, estamos en contacto Y seguimos recuperando recuerdos Para no olvidar lo que ha sido este mundo Del misterio, y nuestro recuerdo Y homenaje a Andreas Faber-Kaiser esta noche Un recuerdo fuerte Para Andreas, y para ti, Miguel Un beso de todos los oyentes Gracias por todo. Gracias a ti ¿Puedo sentarme, por favor? Tengo tantas preguntas que hacerle que no sé por dónde empezar. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? déjele marchar. No puedo. De verdad, no puedo. Lo siento. Se supone... Se supone que debe reunirse con alguien, ¿no es cierto? Sí. Usted no lo entiende, se le acaba el tiempo, por favor. ¿Por qué aquí...? ¿Por qué el cráter? ¿La gente de su mundo estuvo aquí en el pasado? En el pasado, sí. Nos interesa vuestra especie. Usted es, digamos, un antropólogo. ¿Por eso ha venido aquí? ¿Para investigarnos? Sois una rara especie. No como otras. Te sorprendería saber las muchas que existen, inteligentes pero salvajes. Quieres que te diga lo que me parece maravilloso de tu especie Sale lo mejor que lleváis dentro cuando peor están las cosas Déjele que se vaya, por favor todo el mundo existen personas que afirman haber... Completamente... Asómate al abismo de lo desconocido. vamos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce es... otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza hacer... la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio es? en blanco es? con Miguel Blanco. En ese oscuro mundo en el diablo. Radio Nacional. seguimos adelante, vamos a la actualidad hay una extraña moneda que se llama Bitcoin está como digo actualidad en estos días, nuestro compañero David Martín nos ha preparado un informe los pilares de la Bitcoin sufren un nuevo golpe. Mt. Gox, que llegó a ser la primera casa de cambio virtual de esta moneda con casi el 80% de todas las transacciones, anuncia que cierra durante al menos un mes y deja a 900.000 clientes en todo el mundo sin acceso a su dinero. La compañía, que ha perdido tres cuartas partes de su cuota de mercado en pocos meses, explica el cierre por un fallo en sus sistemas que ha permitido dice que varios hackers hayan hecho desaparecer casi 750.000 bitcoins, el 6% de todas las monedas en circulación al cambio unos 300 millones de euros no es para abuelitos ahorradores asegura uno de los responsables de la moneda virtual en Alemania y quien la compra dice tiene que saber dónde se está metiendo los que han seguido hasta ahora meses y meses tras los problemas que estaban dando eh, estaban cometiendo una imprudencia En las últimas semanas se está hablando mucho sobre el tema que tratamos a continuación y casualmente aquí en Espacio en Blanco ya dedicamos unos minutos hace meses a hablar de esta cuestión. Por aquel entonces nadie podía prever que el fenómeno de Bitcoin llegaría a ocupar tantos titulares como lo está haciendo en la actualidad y sin embargo las noticias se acumulan, los rumores no dejan de invadir los medios de comunicación y las teorías de la conspiración Acerca del destino de esos 300 millones de euros desaparecidos de las arcas de Empty Gox Proliferan, como no, a través de Internet Las preguntas en torno a este asunto no son pocas ¿Estamos ante la primera gran estafa económica en territorio digital? ¿Cómo funciona esa extraña moneda? Pero la que los más profanos en el mundo de Internet puede que se estén haciendo, ¿qué pasa con Bitcoin? Vamos a descubrirlo. Como escuchábamos hace unos segundos en la crónica de los compañeros de televisión española, toda esta polémica empezó el pasado mes de febrero, cuando una entidad, de la que pocos habían oído hablar hasta entonces, se iba a la quiebra. Se trata de Antigox, una compañía de intercambio de Bitcoin que llegó a controlar el 70% de las transacciones realizadas con esta moneda. Claro está, el cierre de un portal encargado de regular los movimientos de una divisa invisible y descentralizada es más sencillo que la caída de una entidad bursátil o bancaria corriente. Simplemente la web dejó de estar activa. Sobre una pantalla en blanco se resumía en dos líneas la información que hemos escuchado y 300 millones de euros pasaban a estar en paradero desconocido. A partir de aquí estamos asistiendo a una auténtica guerra de acusaciones entre los responsables de esta entidad, que no se han caracterizado precisamente por la claridad de sus explicaciones, y los hackers. Estos últimos, precisamente, acusan a los responsables de la web de tener aún acceso a toda esa riqueza desaparecida. Y así lo han hecho saber, al menos hackeando el blog de Marc Carpeles, responsable de MTGOX, y colgando en él una lista de movimientos de su empresa en la que llama la atención un desfase interesante. La cantidad real acumulada en la cuenta de esta página sería de 950.000 bitcoin 100.000 bitcoin superior ...a lo que ésta anunció que había perdido. Algunos expertos que han tratado de calcular el valor del cambio de Bitcoin... ...algo bastante complicado, por otro lado... ...cifran este dato en la actualidad en el entorno de los 120 euros. Ahora bien, aunque esta cantidad puede ser desorbitada... ...o al menos parecerlo... ...hay que tener en cuenta que el valor máximo alcanzado por esta moneda ha de casi 900 euros los usuarios cuyo dinero ha desaparecido no pueden reclamar a los tribunales ya que esta divisa no está reconocida por ninguna entidad bancaria es por así decirlo el robo perfecto y aunque las aguas parecen estar tranquilas al menos de momento la tormenta de bitcoin no ha hecho más que empezar Una tormenta que ya se ha cobrado víctimas De hecho, en buena medida, por lo que vamos a contar Ha sido por lo que hemos querido recuperar todo este asunto de la moneda de internet Autum Ratke, de 28 años y directora de un portal web de intercambio de Bitcoin Aparecía muerta en la mañana del 27 de febrero en el interior de su vivienda Aparentemente, todo parece indicar que se trata de un caso de suicidio Aunque hay versiones que apuntan a todas las hipótesis de hecho, Radke era responsable de First Meta, como decimos, una página dedicada a operar con esta moneda para que los usuarios pudieran realizar sus intercambios de una forma segura. Una página que, por otro lado, ha sufrido serias pérdidas en el último mes, al igual que MTGOX, pero cuyos pésimos resultados habrían sido, supuestamente, inadmisibles para una persona completamente obsesionada con Bitcoin, que, por ejemplo, publicaba con frecuencia en su perfil de Facebook historias de todo tipo sobre las bondades de esta moneda y que había llegado a impulsar la creación de la primera tarjeta de crédito virtual para pagar en Second Life. ¿Pero qué agentes operan en este mundo lleno de secretos de la economía de la red? Es todo un misterio. De hecho, al no estar aseguradas, las entidades que sufren robos, siempre en forma de ataques informáticos, se ven obligadas a echar el cierre. Ha sido el caso de MTGOX, según sus responsables, claro está, como también ha sido de FlexCoin, una enésima web bancaria de Bitcoin que ha anunciado el hurto de todas sus reservas monetarias, valoradas en medio millón de euros. Una cantidad, ahora en manos desconocidas y que ya nunca podrá recuperarse, al menos por medios tradicionales. La paradoja en todo este caso es muy sospechosa. Por un lado, los gobiernos de medio mundo y las entidades bursátiles desaconsejan el manejo de Bitcoin por motivos evidentes. Y por otro, estas noticias están haciendo que los usuarios de Internet se interesen aún más por una moneda descentralizada que, como vemos, no ofrece ningún tipo de garantía. ¿Por qué ese interés de los agentes de la web por mantener la confianza en Bitcoin? ¿Quién sale ganando de todo esto? Las respuestas a estas preguntas es de esperar que acabemos conociéndolas en los próximos meses. Mientras tanto, tenemos entre manos un asunto verdaderamente turbio... ...que, de trasladarse al mundo físico, sin duda monopolizaría todas las informaciones de los medios... Cientos de millones de euros desaparecidos, estafados y robados, aparentes suicidios, usuarios invirtiendo cada día, con más interés, en un mercado sin garantías, ausencia total de organismos reguladores. La conspiración en la red está más viva que nunca. Y por hoy terminamos y hablamos del mundo de los celtas adelantándonos a esa fiesta de San Patricio, la fiesta de los celtas y de los herederos, ojalá hayáis disfrutado. La semana que viene más, nos vamos hacia otros mundos y teníamos un concurso, los ganadores han sido Yaubida Rey, Zoe Elez, Yaubida Rey de Santander, Zoe Elez del Facebook, José Ángel Baños de Murcia... Eladio Pérez de Logroño y Tino Sarrión de Madrid, ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y mandaremos ese pequeño regalo del espacio en blanco. Gracias por la escucha y por ayudarnos a llenar este espacio en blanco, estamos en EGM, así que si os preguntan, si os preguntan por ahí decir que nos escucháis, eh, a ver si aparecen esos oyentes desaparecidos, que es un misterio que estamos tratando de resolver. Feliz semana, os dejamos con algo de nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Nos vemos en siete días, cuidaros.